Nos al Pando, hoy está Nico Trapani con la palabra de Sebastián González. Dale y Nico. Bueno chicos, estamos acá con Sebastián González, el mejor entrenador de la liga, electo por la prensa especializada. Y bueno, Sebastián, muchas gracias por tomarte dos segundos de venir a hablar y preguntarte eh, qué tiene que mejorar San Martín para intentar trabarse hoy en el partido, en el segundo partido de las finales. Si bien, buenas buenas tardes, buenos buenos días, ¿no? Pero si bien Nosotros eh, creo que jugamos un buen partido aceptable. Por ahí en un principio general que habíamos puesto de que no nos convierta tanto en la zona pintada no no pudimos cumplirlo mucho. Yo creo que fue mala la defensa del, del uno contra uno y es un punto que tenemos que mejorar bastante en eso y en la defensa de equipo sobre todo para que Taker y deck no puedan convertir Eh, desde la zona o, o dentro de ese choque y, y que sacan en el, su tiro en bandeja eh, es un punto y ofensivamente yo creo que el tercer cuarto pudimos correr encontramos algunas cosas defensivas también que nos permitían terminar cambiado creo que hay que aprovecharlo más con un poco de, de tiro de tres puntos también que es nuestro fuerte en el contraataque y que bueno, metimos convertimos solo dos, si bien tiramos doce porque nuestro juego interno jugaba uno contra uno, también hay que estar preparado, que pueden venir algunas ayudas y, y tener que tomar algunos tiros. Seba, sí. bueno, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, Seba, eh, también hoy se produce retorno en el equipo rival, ¿no? Hace un poco de scouting de Justin Ferrer. Eh, ¿Cómo afecta eso a tu equipo, teniendo en cuenta que en el partido pasado tuvieron una muy buena performance los internos, tanto eh, Kinan como Guti? Eh, como Eh, no, la verdad es que nosotros eh, tenemos planeado el, el jugar interno también con, con Ferrer si viene un jugador más, un jugador muy alto que, que intimida el uno contra uno en el año hemos jugado bastante contra él y bueno hay que ver si San Lorenzo opta por seguir ese uno contra uno o si eh, empieza a involucrar gente para defender el poste bajo y que pueda aparecer nuestro lanzamiento de tres puntos, no así que Bueno, veremos cómo son los los momentos, pero también, o sea, con la presencia de Ferrer, si bien lo respetamos mucho y somos un jugador importante, eh, nosotros sabemos que, que nuestro juego del el año pasó por ahí y, bueno, vamos a querer seguir haciéndolo. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin más tiempo. Eh, lo seguiremos en el Pando hoy esta noche, 22 horas por Tays Sport. Gracias Nico, un abrazo Fabi, muchas gracias obviamente Sebastián González, al cual molestaremos esta noche ona się pan to jest to,